Grupos de jóvenes se juntan en las esquinas de sus barrios o colonias para socializar El problema inicia cuando estas agrupaciones se transforman en pandillas Algunos de sus integrantes cometen faltas administrativas Pero muchos otros jóvenes aterrorizan a la comunidad En las calles de este barrio crecí y forjé mi vida En los platos en la zona, la colonia Santa Chila Terreno de malandines, soldados que no la fían Acá todos por su barrio, siempre topan a la riña Todos salen por las noches a su barrio, a la esquina A cotorrea con las moras, a loquear con la pandilla Colonia de grandes gáceres, ya lo oíste, tú no pases Acá todos son manchados, acá todos son maleantes Pandilleros, delincuentes, somos dueños de las calles Te metes pa' Santa Chila, ya lo dije, tú no sales malandrines de guanacos, el culo Controla el sur de los gastos, terror de las colonias, el respeto de los barrios. Desde morro yo viví, entre broncas, muchas riñas, enfierrados, balaceados. se suera todos los días, mucha raza por la calle, también muchas pandillas. son no se mira, lo mismo en mi terreno, salta chila. Esto aquí no va a acabar, mucho menos va a parar. Por las calles ya se mira, puro morro criminal. Topándole a las batallas, las jefas dicen no vayas. Pero salen a topar y se mueren en la raya. Que mejor tenga cuidado, si camina destaca. Malandrí y de las calles soldados, sashila mi pueblo me loco de vano, siempre listos para la guerra y también para balasearlos. Tenga cuidado si camina desde lado somos puro malandrí y de las calles soldados, chila mi Y también pa' balasearlos La raza ya se ha muerto, toda la vida por su barrio Un respeto para todos, han sido Grandes soldados, han sido grandes Guerreros, en la calle se quedaron Un respeto, ahí nos vemos, que viva el sur De Guanato, ya lo hice de este lado Puro loco marihuano voy a dar Las coordenadas, empiezo por artesanos Pasamos por la del Carmen y llego A Joaquín Amaro, llego un rato, ahí me Paro a cliquearla con el barrio Estas son algunas calles, hay que darle Más pa' abajo, hay que cliquear en la zona Y ponernos marihuana, llegamos a la colmena, ya pasamos Pepe Guisa, dale para Agustín Lara, ya prendemos esa pipa, ya pasé por la colonia, ya me puse marihuano le doy vuelta por el ferry y me fumo un tabaco, ya lo saben Santa Chila, los sureños grande clica, un saludo para la raza que se encuentra en la pinta, las calles están calientes, en las noches con las riñas y la raza bien parada siempre está eso su esquina, esto pasa en mi terreno, por el barrio dan la vida, ambulancias y patrullas, de seguro está la guerra, se escucharon los balazos y de la botellas aquí siguen en la topa Aunque lleguen las patrullas Nadie da paso patrán Y a veces hacen que huyan Huyan ah, ah, ah, ah, Es pues mejor tenga cuidado Si camina de este lado Somos puro malandrín Y de las calles soldados Santa chila, mi colonia Puro loco de guanato Siempre listos para la guerra Y también para balasearlos Es mejor tenga cuidado Si camina de este lado Somos puro malandrín Y de las calles soldados Santa chila, mi colonia Puro loco de guanato Ya listos listo para la guerra y también para balacearlo. Pero yeah. ten cuidado si te metes de ese lado que la raza está loca y muchos andan armados. Soy soldado callejero, pandillero, peleonero, me conocen como El Josy por orgullo soy sureño Santa Chila, mi colonia, le dedico estas letras, ahí andamos por sus calles, todos listos pa' la guerra, ya lo viste, no te metas, hazle caso esta letra por donde quiera te topan y te sacan dos, pues ya me voy, ya me despido, ya le cante a la pandilla, el 22 de noviembre se celebra Santa Chila. Santa Chila, 2011, el terror de todo guanatos. La colonia Santa Xila, yo si lo boten. <risa> mejor tengan cuidado si camina de este lado. Somos puro malandrin y de las calles soldados. Santa Xila mi colonia puro loco de Guanajuato. Siempre listos para la guerra y también para balacearlos. Tengan cuidado si camina de este lado. Somos puro malandrin y de las calles soldados. Santa Xila mi colonia puro guerra y también para balacearlos. Son familias que distribuyen los los latifundios, son las familias las, las, las que cobran las plazas, son las familias las que generan y todos los delitos en todo aquí en Guadalajara. Invitan a grupos de jóvenes que consideran justo defender aun con su vida el territorio de la colonia Andele a la puto. ¿Qué, ¿Qué estás